Hola a todos, mi nombre es Coco, soy activista de la comunidad LGBTI Cumas y también formo parte de CATAC. CATAC es un espacio pluricultural dedicado a la promoción de la cultura y participación comunitaria en Cuartel Quinto Moreno. Quiero invitarles a dicho espacio el sábado 18 de noviembre, donde se va a estar realizando un taller de ESI. Esto sería en el horario de 10 de la mañana a 12 horas, en la calle Acevedo, 10957, en Cuartel Quinto Moreno, a una cuadra y media de Avenida Derqui, Exlamas. El taller es arancelado, tiene un valor de 1.500 pesos, pero no es excluyente, por ende, si no podés abonar el arancel, te esperamos igual. Así que desde ya están todes invitados. Súmate, te esperamos.